Es para convocar al pueblo de Montero para que mañana podamos hacer inicio de obra oficialmente. Necesitamos la presencia de del, del pueblo de Montero para que conozcan dónde se está construyendo el hospital de segundo nivel. Un hospital, como decía nuestro secretario municipal, con las últimas eh, exigencias de acorde a la tecnología, un hospital eh, que va a ser sanitario certificado, reconocido por las instancias que corresponde para que directamente sea acreditado como segundo nivel eh, con una inversión de 79 millones de bolivianos y el 70% con un financiamiento del Banco Unión y el 30% directamente de las arcas del municipio estamos poniendo entonces eso significa de que una inversión millonaria eh, se encara en esta gestión para poder bueno fortalecer más a montero en, en el tema de salud con una como contando con un hospital de tercer nivel y de segundo nivel eh, con estas características yo creo que vamos a ser referentes en el futuro en cuanto a la salud de, en la ciudad de montero Entonces, en realidad el hospital de segundo nivel con equipamiento donde nos sale 140 millones de bolivianos. ya Nosotros como gobierno municipal hemos firmado llave en mano lo, todo lo que es ejecución, elaboración del proyecto y puesta en marcha. ¿no? Eh, todos los equipamientos que tengamos que todavía están a para el segundo nivel podemos o, ocuparlo, pero eh, me, in, me informan que el 70% va a ser renovado el el equipamiento es por eso que entra dentro del plan de salud que tiene el gobierno nacional no está construyendo muchos hospitales con un plan entonces pues lo que no queremos es desprendernos de esa de ese plan porque los hospitales que se están construyendo a tercer nivel a nivel de bolivia van a tener esta garantizar subem de nosotros nuestro hospital tiene que entrar en el mismo sistema para que puedan garantizar en realidad el ítem es competencia del gobierno nacional, en todo caso sería quizás con el apoyo de la gobernación, ¿no? Pero la clara, este, la administración es de los gobiernos municipales. La obra está acorde a las últimas exigencias. ¿ya? El impacto, el primer impacto el es que va a tener su propio generador de oxígeno, ¿no? Ya no vamos a trasladar en botellonas como hasta ahora no estamos comprando, no vamos a comprar, sino vamos a Genial. generar y vamos a más bien proveer a otros centros hospitalarios.